Hoy estamos iniciando un paro de 48 horas los trabajadores estatales de toda la provincia, tanto del Estado Nacional, Provincial, como Municipal, eh, en demanda al Gobernador Scioli, a los Intendentes, de un aumento de salario, que nos devuelvan eh, la equiparación de las asignaciones familiares que nos han descontado de manera indebida eh, entre octubre y marzo de, de este año, y... Además, que nos gustan también las, eh, los descuentos que nos hicieron de los días de paro, eh, porque eh, el gobernador eh, debe escuchar a los trabajadores y como desde que asumió no ha recibido a los trabajadores del Estado, lo que vamos a realizar es un cabildo abierto, un campamento frente a la Casa de Gobierno, eh, exigiéndole eh, centenares y miles de, de, de trabajadores que el gobernador escuche la justa, eh, la justa demanda de los trabajadores estatales en la provincia de Buenos Aires. De igual manera, estamos extendiendo este reclamo a los intendentes para que los trabajadores municipales gocen del derecho a convenciones colectivas de trabajo, que se establezcan esas, ese derecho. gobierno nacional convoque el funcionamiento de las paritarias para los trabajadores del estado nacional que hasta ahora no han tenido la discusión paritaria ni ha sido establecido ya estamos en mayo de avanzado el año un, un aumento salarial como corresponde que debería ser no menor del 30% para los trabajadores del estado nacional. Bien, esta medida se va a estar, se va a estar extendiendo hasta el día de mañana. Así es, así es, hoy vamos a hacer una movilización frente a la Casa de Gobierno, nos vamos a quedar acampando, y el día de mañana, eh, al mediodía, vamos a estar eh, eh, levantando el campamento para recibir eh, en la avenida de mayo, de julio, a los pueblos originarios que vienen marchando eh, desde hace eh, eh, cinco, o 6 días, sí el día 12 desde Neuquén, desde La Quiaca, desde Misiones, reclamando su derecho a la tierra eh, y su derecho a, la, a que se establezca una constitución eh, multicu eh, multicultural y plurinacional. Perfecto. Por último, Hugo, queríamos comentarte si estaban al tanto de lo que estaba sucediendo en Merlo. Eh, allí los trabajadores del Hospital Héroes de Malvinas, el, el hospital municipal, denuncian graves denuncias sobre maltratos y sobre eh, amenazas recibidas desde el intendente Raúl Otacé. Hoy están realizando una jornada, una movilización, están haciendo un paro total de los trabajadores del hospital y queríamos saber si están en el marco de este trabajo que realiza ATE sí, en la provincia. Se están realizando medidas de fuerza, no solamente nacional provincial, sino en varios municipios, eh, en, en Zárate, en en Varadero, eh, en, en La Plaza, también en Merlo, eh, y particularmente en este distrito hay una situación donde eh, el Intendente tiene eh, una metodología sistemática de persecución eh, de quien opina distinto. Eh, y, por lo tanto, eh, no son nuevas las situaciones de presiones que eh, en el hospital provincial, pero que Malvinas de Argentina, pero que el intendente quiere manejar como si fuera eh, eh, una, una dependencia de sustancia, eh, ha habido situaciones de presiones sobre los trabajadores que eh, a pesar de eso siguen organizándose en ACE y reclamando lo que son sus justos derechos. Muy bien, Hugo Godoy, pasaba por FM La Posta, te agradecemos la comunicación. Y también para toda, eh, los oyentes de la radio. Gracias. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Bien, ahí pasaba Hugo Doyle, secretario general de ATE, la Asociación de los Trabajadores del Estado de la Provincia de Buenos Aires, por aquí por el bondi informativo en esta medida que están realizando los trabajadores de la provincia y de Capital Federal en este cabildo abierto que se va a estar llevando en el día de hoy y esta, este paro por 48 horas extendiéndose hasta el día de mañana.